Vamos a hablar de la experiencia que tuvo Elías en el valle. Nos regocijamos con él la primera parte de esta semana cuando ganó su primera victoria sobre los profetas de Baal en el Monte Carmelo. Pero ahora, veremos lo que le puede suceder a un ser humano cuando sale de una gran victoria y termina en una gran depresión. Si esa palabra le asusta, no deje que lo haga, porque es algo que le sucedió a muchos personajes en la Biblia. Seguiremos a Elías en el Valle para ver lo que podemos aprender de su experiencia ahí. Bien, hablemos ahora de la experiencia de Elías en el Valle. Comencemos. <música> de las iglesias más grandes en los Estados Unidos es la iglesia Willow Creek en Barrington, estado de Illinois. El pastor es Bill Hybels. Siguen un formato de cultos que sería todo un reto para la mayoría de nosotros. Tienen un culto el sábado por la noche, dos cultos el domingo por la mañana y dos cultos entre semana. Ministran a varios miles de personas cada semana. Bill Hybels empezó esta iglesia hace muchos años. Es difícil imaginarse a un hombre, que es varios años más joven que yo, creciendo con un ministerio, viendo la mano del Señor obrar ahí y viendo ese ministerio crecer como hongo hasta ser el increíble ministerio que es hoy conocido en todo el mundo. Lo que más aprecio de Bill Hybels, aparte de lo que Dios ha obrado mediante su vida, es la honestidad e integridad que refleja en todo lo que hace. Es un escritor increíble. Es un gran comunicador. Así que, cuando alguien me dio una cinta en una ocasión con un mensaje grabado que él había predicado en una conferencia sobre liderazgo, me sorprendió que él hablara de estrellarse contra la pared. Oí la grabación en un momento en que creía que Dios me había enviado esa cinta grabada a mi vida para impedir que yo siguiera por una senda que podría haber sido peligrosa para mí en términos de salud emocional. Bill Havels dice que, con todo el trabajo que Dios le había dado para hacer, ha trabajado con toda diligencia para asegurarse de mantener siempre a la vista dos medidores en su vida. El primero es el medidor espiritual. Es un maravilloso hombre de Dios que cree en el ayuno. También lleva su diario. Anota algo en su diario todos los días. Es muy fiel para observar su tiempo a solas con el Señor. Estudia la palabra de Dios en realidad. vive lo que predica. También dice que guarda con mucho cuidado su medidor físico, es fanático de la salud, come solo los alimentos recomendados. Al leer esta parte, me hizo sentirme culpable. Él hace ejercicio todos los días, levanta pesas, es un gran corredor y no tiene grasa corporal. Dice que toda su vida gira alrededor de esos dos medidores, de modo que, No puedo comprender por qué un buen día, cuando preparaba un mensaje que tenía que predicar ese domingo en plena preparación, se halló incomprensiblemente e incontrolablemente llorando. No es una persona emocional, dada esas cosas. De modo que, en su inimitable estilo dice, de inmediato supe que algo no andaba bien. Empezó a hacerse a sí mismo algunas preguntas y para cortar una larga historia... descubrió que había un tercer medidor que había dejado por completo en el olvido. El medidor espiritual funcionaba casi a capacidad, el medidor físico también se hallaba casi en su mejor marca, pero había un tercer medidor que se hallaba en un punto casi vacío. Se trataba del medidor emocional. Se había olvidado que el ministerio le cobra a uno algo que uno no puede explicar a menos que lo sepa y que él estaba celebrando todos esos cultos y disfrutando de lo lindo, estudiaba hasta quedar satisfecho. Estaba incluso celebrando los cultos entre semana que había prometido jamás hacer cuando empezó la iglesia. De repente, un buen día, tanta virtud había salido de él que se estrelló contra la pared. Se alejó por un tiempo para reflexionar y las nociones que adquirió fueron muy útiles. Una de las cosas que nunca olvidaré, entre las que él aprendió mediante este proceso, es que cuando uno ejerce el don número uno, y es, es el don primario, en el proceso de ejercerlo, vuelve a llenarse. Pero cuando tiene que ejercer los dones tres, cuatro y cinco, más de lo que uno debe, no hace otra cosa que drenarlo a uno. Algunos se preguntan, ¿por qué cuando viajo para predicar en algún otro lugar, siempre regreso recobrado? Es muy fácil para mí comprender esto ahora. Al ejercer el don que Dios me ha dado, hay renovación que viene a mi corazón. Pero hay otros dones que están más abajo en la lista en mi vida. Y tengo que hacer muchas de esas cosas también. A veces cuando se salen de equilibrio me siento como si, como si alguien hubiera puesto una manguera en la virtud de mi cuerpo y simplemente me hubiera vaciado porque no me queda nada. Ahí es donde Bill Habels estaba cuando escribió este artículo que apareció en la revista Liderazgo y se titula Leyendo sus Medidores. Ahí es donde estaba Elías cuando bajó del Monte Carmelo. Después de haber ganado la más grande victoria de su vida, desafiando a los 850 profetas de Baal, pidiendo que se bajara fuego del cielo, llamando al pueblo de Israel y matando a esos profetas perversos, había ganado una maravillosa victoria para su Dios. Uno pensaría que Elías debía haber andado por las nubes por varias semanas. Lee la historia con mucha atención. Resumiendo la última parte del capítulo 18, Elías sube al monte a orar y lleva consigo a un criado. Elías ora por lluvia porque Dios le había dicho que lo hiciera. Leemos en el capítulo 18, versículo 1, que Dios le dice, Ve a ver a Acab y dile que va a llover. Así que Elías subió al monte a orar por lluvia y mandaba a su criado para ver si ya había empezado a llover. Lo mandó siete veces. Finalmente, a la séptima vez, el criado dice, «Hay una nube diminuta y parece que va a llover. Así que va a ver a Cap y le dice a Cap: «Será mejor que te subas a tu carruaje y vuelvas al palacio porque va a llover a cántaros y no querrás que la lluvia te detenga». «Por supuesto». No había llovido por tres años y medio, pero Acab acaba de ver lo que Elías hizo a los profetas y no se iba a poner a discutir con Elías. Así que se subió a su carro y empezó su camino hacia su palacio. Lo increíble, lo increíble es que Elías decidió ir también. Había como 15 kilómetros desde donde estaba hasta Jezabel, donde estaba el palacio. Y la Biblia dice que Elías corrió delante de Acab hasta el palacio. Recuerden, que Elías va corriendo. Acá estaba en un carro tirado por caballos. Elías llegó primero. De modo que Elías estaba en buena forma. Cuando llegan al palacio, llueve a torrentes. La lluvia cae. Elías se halla fuera del palacio y el agua le corre por la barba. Acá entra Jezabel, por supuesto. No ha estado en el monte Carmelo. No ha oído lo que ha sucedido. Elías está esperando fuera del palacio. Y acá. le cuenta a su esposa lo sucedido Acab, ahora está muy impresionado con Elías ha visto a este hombre decir que no iba a llover por tres años y por tres años y medio no ha habido ni una sola gota de lluvia luego había visto a Elías venir y decir que iba a llover Elías ora y luego llueve ha visto a Elías pedir que caiga fuego del cielo Acab, realmente cree en Elías No está diciéndole a su esposa lo que Dios hizo mientras ellos estaban a puertas cerradas. Está diciéndole lo que Elías hizo. No comprende a Dios. Le cuenta todo a ella, incluso la parte de cómo Elías mató a todos los profetas de Baal. Bien, Jezabel no oyó nada de lo que él le dijo. Todo lo que oyó fue esto último, porque como ven, Baal... Era su religión. Acab se había casado con la religión de Jezabel. Eso fue lo que causó sus problemas. Se casó con una religión falsa y Jezabel lo había convertido. Ahí estaban, ahora, adorando a Baal. Y cuando Jezabel se enteró que Elías había matado a todos sus profetas, se enfureció a más no poder. Ahora bien. Ella podía haber salido del palacio con uno de los guardias y haberle cortado la cabeza a Elías ahí mismo, pero tenía miedo de hacerlo y pienso que Elías ya tenía su buen número de seguidores. Quiero decir, todos se habían convertido a Elías en el Monte Carmelo ese día. Ella sabía que si salía y mataba a Elías ahí mismo, habría habido tal levantamiento contra ella y ella no estaba segura de poder controlarlo. Así que le envió un mensaje, léanlo en la Biblia, versículo 2 del capítulo 19, Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo Así me hagan los dioses y aún me añadan Si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos En otras palabras, Elías Mañana a estas mismas horas serás como uno de los profetas de Baal a quienes mataste Date por muerto Elías, tienes las horas contadas para mañana Ya estarás muerto Ahora bien Elías acaba de enfrentarse él solo contra 850 hombres perversos, pidiendo que cayera fuego del cielo y viendo a Dios hacer el milagro de hacer caer fuego y consumir el sacrificio e incluso lamer el agua que estaba en la zanja que habían hecho alrededor del altar. Había matado con valor a todos los falsos profetas, pero ahora, ante las palabras de una sola mujer, se deja ganar por el terror. Sólo un hombre puede entender esto. Elías queda aterrado. La Biblia nos dice lo que hizo. Versículo 3. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Y vino a Seba, que está en Judá, y dejó ahí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino. Y vino y se sentó debajo de un enebro. Y deseando morirse, dijo, «Basta ya, oh Jehová, quítame la vida». pues no soy yo mejor que mis padres. ¿Pueden imaginárselo? Este es el mismo Elías que pocas horas antes se paró firme, él solo contra todo el mundo. Ahora esta mujer le hace salir corriendo despavorido y acaba debajo de un árbol pidiéndole a Dios que le quite la vida. Hablando de depresión, alguien me dijo que el monte Whitney Es el punto más alto sobre el nivel del mar en los Estados Unidos, en el continente. ¿Sabían que el Monte Whitney se halla junto a un valle? A menos de 150 kilómetros del Monte Whitney está el Valle del Diablo, que es el punto más bajo en el territorio continental de los Estados Unidos. Los separan apenas 150 kilómetros. ¿No les parece interesante que en este amplio espacio continental el punto más alto y el punto más bajo estén a menos de 150 kilómetros de distancia? Alguien ha comentado que a menudo en la providencia de Dios los puntos más altos y los puntos más bajos se hallan muy próximos. ¿Lo han notado? Es muy interesante que al momento más grandioso de la vida de Elías le siga el peor momento de su vida, y casi no haya distancia entre uno y otro. Recuerdo que cuando nos mudamos al nuevo edificio de nuestra iglesia, les dije a mis colegas ministros, «Tengan cuidado, hermanos y hermanas». Tuvimos un día glorioso y grandioso el día de la inauguración. Había como 2,700 personas en un salón con capacidad para 2,500. Fue fabuloso. Le dije a mi esposa, He estado en el ministerio suficiente tiempo como para saber que la semana después de una gran victoria, uno puede estar seguro que asomará algún trauma. Así fue. La semana que siguió fue una de las peores semanas que he tenido jamás en cuestión de problemas. Ni siquiera quiero hablar de eso. No me fui a sentar debajo de un árbol, pero, pero pensé en hacerlo. Una de las cosas que me intriga en este pasaje es que notamos los altibajos en nuestras vidas. Al leer este pasaje bíblico encontramos algunas de las razones por las que somos proclives a darnos contra la pared como lo decía Bill Hables, o a sentarnos debajo de un árbol como lo hizo Elías. ¿Cuáles son algunas de las razones para hacer eso? Pienso que lo primero que le pasó a Elías fue que el temor reemplazó a su fe. Aquí tenemos a un hombre que era un gran hombre de fe, pocos momentos antes. Pero ahora el miedo ha reemplazado a su fe. ¿Saben por qué? Dejó de mirar al Señor y empezó a mirar a Jezabel. No había recibido ninguna instrucción divina para esta ocasión. Así que, en lugar de quedarse en el jardín de Jezabel y esperar que Dios lo librara, como lo había hecho en el monte Carmelo, Sale corriendo presa del pánico. El temor, el temor puede apoderarse de nosotros en momentos en que hacemos cosas que nunca creímos que seríamos capaces de hacer. ¿Recuerdan a Pedro andando sobre las aguas, mirando a Jesús y cuando dejó de mirar al Señor, empezó a hundirse? ¿Recuerdan a los diez espías que examinaron la tierra prometida y volvieron con un informe negativo porque quitaron sus ojos de Dios y los pusieron sobre los gigantes? Los discípulos estaban en un barco en medio de una tempestad. y El Creador estaba ahí en el barco con ellos, pero ellos se olvidaron de quién era Él y pusieron sus ojos en la tormenta. Por el miedo, ellos empezaron a clamar. Cuando Elías estaba en el monte Carmelo, sabía que Dios estaba con él, pero ahora, ahora está lleno de miedo. ¿Por qué una mujer pudo hacer lo que 450 sacerdotes de Baal no pudieron hacer?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 interesante la diferencia entre el cuadro que vimos ayer y el que estamos viendo hoy? Y para algunos de nosotros que estamos en posiciones de liderazgo, hemos aprendido a través de los años sobre las diferencias entre la cima del monte y el valle, y reconocemos que las dos cosas pueden suceder en un lapso muy corto de tiempo. Cuando nos reunamos nuevamente mañana, aprenderemos algunas lecciones importantes de este episodio en la vida de Elías, y espero que usted Nos pueda acompañar. También me gustaría recordarle que tenemos los discos compactos y manual de esta serie disponible. Para más información, por favor, escríbanos a infomomentodecisivo.org. Como siempre, muchas gracias por su participación hoy y hasta mañana. Gracias por sintonizar.